Vamos a hablar con alguien que estuvo y sintió. Javier Otto, eh, buen día, ¿cómo te va? en ¿Qué tal? ¿Cómo está Juan Pablo? Buen día a toda la audiencia. Bueno, gracias. Eh, ¿Vos estás en kemu, kemu en este momento? Contanos qué... Yo estoy en Kemu-Kemu, sí. Eh, bueno, nada, esta mañana, eh, como todos los días, durmiendo en familia, en casa. No somos de madrugar, pero bueno, hoy no medio que nos tocó obligado. Eh, se sintió...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 Eh, que por lo real por algo más leve no pasa eso y sobre todo cuando salgo afuera y me encuentro vecinos de una cuadra todos en la calle como diciendo, che, hey, no pasó? claro todos mirábamos hacia hacia la zona de la fábrica evidentemente pero... algo extraordinario pasó eh, se sí. determinará en las próximas horas oficialmente sí. decía está medido como eh, mira el sí. instituto de prevención sísmica y sí, lo estuve viendo sí. reportó un sismo a las 6 y 6 de la mañana sí, de 28 justo, metros espera. de profundidad 4.1 de magnitud